así que puede haber fase 1 en septiembre. Si seguimos así... pues decís que se toca el botón rojo? Dentro y, de poco... A ver, el ser? tema... El problema es... ¿Cuántas veces podés tocar el botón rojo? ¿O por cuánto tiempo? Claro. Eh, recordemos que... Esto... Esta, entre comillas... Eh, etapa... Esta fase... Eh, de, de, del anuncio... Tiene tres semanas. Es decir... Nos llevará hasta mediados de septiembre. Queda esta semana... Y una más... Eh, desde que Alberto Fernández eh, hizo un nuevo anuncio eh, es decir a, a mediados de septiembre habrá que tomar una nueva definición. Claro. Veremos cómo están los números para esa fecha, no parecen que vaya no parece que vayan a mejorar. De hecho, tuvimos aquí como siempre al aire a Jorge Rachid uh -huh. que dio la escalofriante cifra de para diciembre, si seguimos así vamos hacia los 160.000 fallecimientos. Sí, si, eh, si no cambia nada y lo mismo así igual. Si sigue subiendo. Está bien ponele que, o sea, es mentira que hay una meseta, pero ponele que hubiera meseta, que se frena el aumento de casos. Tampoco sí. se reduce. Y día tras día, 10.000 contagios, 10.000 contagios, 200 muertos, 200 muertos sumando, entramos en crisis. Bueno, atención Tandil, porque dejaron de usar el sistema de fases oficial, tipo fase 1, 2, 3, 4, 5, y tienen su propio sistema, que es una especie de semáforo propio. Que tenés? Fase roja, amarilla y verde. Eh, ¿Y cómo se mide? Bueno, el criterio es según la cantidad de camas que haya disponibles Ajá. y el personal en los hospitales. Bien. En base a eso van a estar en rojo, amarillo o verde. O sea, prestando atención sobre todo en la situación hospitalaria. Claro. Camas, cantidad de camas y personal de salud que esté disponible con las posibilidades y la capacidad de estar atendiendo enfermos en terapia intensiva. Claro. ¿Sí? O sea, cambia totalmente de, de la fase a la que estamos acostumbrados, fase 1, 2, 3, 4, y pasa a este sistema propio de ese municipio. Claro. sí lo informó por, por lo menos el Intendente Miguel Lunci. Bien. Bueno, me parece una buena iniciativa. Debe estar acordado con provincia, supongo, espero, creo, descuento. Eh... Eso, me parece un, un buen parámetro, el sí, de las camas y el de la, la posibilidad sí. de atender. Eh, eh, ahí el tema es cómo asociarlo a las medidas de distanciamiento, porque más claro. gente en la calle, más actividades, más contagios, evidentemente, más contagios, más enfermedad, más ocupación de camas y más necesidad de infraestructura sanitaria y hospitalaria. Bueno, acá dice por ejemplo, en el Estadio Verde... Van a funcionar todas las actividades autorizadas o que hayan tenido protocolo sanitario aprobado. Después en el estadio amarillo eh, se restringe, se va a ver reducida esa cantidad de actividades a un 50%. Uh -huh. Obviamente el rojo solamente funcionan las actividades esenciales. Claro. Bien. Bueno, Así me que seguro una... en la estadía en la que están van a tener más o menos actividades y sobre todo viendo y poniendo ahí el foco en los hospitales, en las camas y en la cantidad de de trabajadores de la salud disponibles para atender esos hospitales. Me parece una buena una buena iniciativa. Este, me parece una buena iniciativa por parte de, de Tandil y todas las digamos, es una problemática la que muestra Tandil, que es acá nos interesan las camas y los terapistas. Exacto. y es una preocupación que ya está en todo el país. Eh, a ver, llegó la fase 1 a San Luis, por ejemplo, Porque si acá tenemos 120 camas, 120 UTIs, unidades de terapia intensiva con sus terapistas. Uh -huh. No 1.900 como en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, es distinta la proporción. Eh, pero nosotros no podemos aguantar una explosión de casos. Y si no, miren Jujuy, miren eh, Rosario, que también ha entrado en fase 1 sí, volvieron para a eh, prevenir una... Un desborde sanitario, es decir hay eh, que tener en cuenta muchas variables, el interior del país sigue creciendo en cantidad uh -huh. de casos la provincia de Buenos Aires también, la ciudad de Buenos Aires también, eh, así que es una situación compleja que no está para nada controlada me atrevo a decir que está cada vez más descontrolada uh -huh. veremos qué cartas toman el asunto el gobierno de la nación y si eh, dispone de una cuarentena más estricta para lo que viene el tema es este, cuándo lo haces y por cuánto tiempo lo haces, uh -huh. digamos. Habrá que esperar un ratito más. Yo creo que en, esto, en esta semana menos? algo. Y algo, a ver, si seguimos así, yo, el presidente de la nación, incluso, ¿te acordás la carta tremenda que escribieron uh -huh. eh, los médicos terapistas de, respecto de que ya no dan más, de que hay un cansancio, un agotamiento, que se viene acumulando? Bueno, yo creo que de seguir así con los números, en cualquier momento hay, no sé si una fase 1 otra vez, pero si algún tipo de anuncio relacionado a a reforzar un poco las medidas de, de aislamiento. Claro. Creo, no lo sé. Habrá que esperar. Mientras tanto... Bueno, nada, eh, se comunican con nosotros. Se las vías nosotros, de comunicación Nos llaman al 2150-7456, también pueden escribirnos al 1550-1235-89 y por supuesto ingresar en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, nos encuentran como arroba radiográfica893 y también nos escuchan en vivo y leen toda la información subida en nuestra página web, la www.radiografica.org.ar. Así es, allí nos escuchan en vivo eh, y se suman también a la comunidad radiográfica 11.21 de la mañana propuesta de mano más que nuestro musicalizador habitual escuchamos a dura tierra dejan en la tierra males a los de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. ¿Cómo empieza Si a hablar mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor mejor que digas algo, a ver qué pasa a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. de los capitales que solo dejan en la tierra los mares hablo de meta emociones que dan sentido pero dan razones para creer que hay un mundo nuevo para creer que hay un mundo nuevo para lo que tú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 Eliana Cabezas, artes escénicas en Desde el Barrio. De manera remota, hoy sí, este, tenemos a Erika Eliana Cabezas, nuestra joven intérprete, nuestra joven conocedora, nuestra joven columnista del de teatro y hoy del radioteatro también. Eli, ¿cómo estás? Buen día Eli. Buen día, ¿todo bien? Eh, sí, estoy de forma remota y merezco una asistencia perfecta porque aún así estoy saliendo. Podría no salir también. Ajá, bien. Bueno, esa responsabilidad o civil O sea, es como sí doble, se doble el esfuerzo. O sea, laburar desde casa es un esfuerzo que amerita eh, aplausos. Bien. Eh, porque o sea, la serán... cama está cercana. Quiero decir que vivo en un bono ambiente. Entonces, tipo, si bien es un bono ambiente amplio, la cama está a la vista. Bueno, sa sale desde la cama, él estás ahí eh, toda Estás en la cama, decimos la verdad. Abrigada con los acolchados. <risa> no, no, no. Voy a decir que no estoy en la cama, pero no me saqué el pijama. O sea, lo único que hice fue trasladarme así como estaba a eh, la mesa. Que de Ajá. pronto es la mesa donde desayuno, donde trabajo, donde almuerzo, donde se. No pasan todo todo lo pasa en el mismo lugar, en la misma pared, en la misma silla. La vida pasa por ahí, por esa mesa entonces claro claro pero no es lo que nos trae como sobrellevo la vida en cuarentena sino más bien lo que va a pasar hoy en, en, en la radio y que está pasando en este estoy como como un como ansioso como una ansiosa ansiosa lo que está pasando en otras radios también de que, que integran lo que es eh, el foro argentino de radios comunitarias porque hoy se estrena el radioteatro, la compañía, la radiográfica, lo van a poder escuchar a las 12 y 10 también, 17.50 y a las 00 horas. Uh -huh. Entonces, con esa excusa voy a contar algo que yo ya conté, pero más ampliado. O sea, no voy a hablar de, de, de que es una ficción federal, de, o capaz que sí lo estoy diciendo ahora, de, de todo el trabajo que hay detrás de sino más bien voy a utilizar la excusa para contar un poco de los inicios del radioteatro, que es algo que me encanta de lo que me encanta hablar, porque es, es como retoma re, retomar esa magia pero de otra manera, porque no estamos atravesados por ese contexto histórico en el cual surgió el radioteatro, el primer radioteatro que hubo en Argentina fue Chispazos de tradición que fue una obra dirigida por el español Andrés Pulido, no y que generó generó mucho ruido allá por, lo, por la década del 30. Generó ruido no solo en, en, en las disputas que se estaban dando en el campo intelectual en ese momento, porque eso también hay que mencionarlo, el radioteatro aparece en ese contexto donde escritores estaban empezando a acodear con... Los medios masivos ¿no? que, que estaban en ese momento Donde por ejemplo aparece Un Homero mansi Que escribía en micrófono Bajo el seudónimo de Ferrari amores Y lo que uno, una, una de las cosas que hace Entendiendo esa disputa lo que hace es denostar eh, este radioteatro chispazos de tradición porque traía las malas costumbres en ese contexto lo que hay que decir también es que quienes tenían la posibilidad de escuchar el radioteatro son las mujeres y los niños que son los que se encontraban eh, en la casa en ¿no? casa Claro. porque se en un horario de, de, de la tarde no duraban cinco estaban pensado en un formato de una de casi una hora 50 minutos que es lo que duraba el radioteatro. y pensar también los consumos culturales de ese momento porque es muy probable que ahora que ahora mucha gente capaz que no la puede escuchar cuando sale al aire en vivo agar y vaya el cut al radio cut y lo escuche uh -huh. o busque otras formas de, de, de escuchar el radio teatro en ese momento